Les invito a que me acompañen a leer el capítulo treinta seis y del libro de Números. Último capítulo de este hermoso libro del Antiguo Testamento. Libro de Números, capítulo treinta seis. y Comenzamos la lectura en el versículo primero. Llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, Y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, y dijeron: Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová mi señor que dé la posesión de z e l o f e a d nuestro hermano a sus hijas. Y si ellas se casaren con algunos de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, La herencia de Elias será así quitada de la herencia de nuestros padres, y será añadida a la herencia de la tribu a que se unan, y será quitada de la porción de nuestra heredad. Y cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de Elias será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de Elias será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová diciendo, La tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de z e l o f e a d diciendo, Cásense como a Elias les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel No sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, Sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de z e l o f e a d Y así m a a l a Tirsa, o c l a Milca y Noah, i j a s de z e l o f e a d se casaron con hijos de sus tíos paternos. Se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, Y la heredad de Elias quedó en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó.